de Esta ciudad de Punta del Este, gris, lluviosa, con mucha humedad, poca luminosidad Cruzamos el Río de la Plata y nos vamos para Buenos Aires Para saber cómo está Buenos Aires y para saber cómo está nuestro querido amigo Pablo Broder ¿Cómo te va Pablo? Buen día Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos nuevamente Acá lo, también lo con, un nosotros. Tiempo, con un tiempo gris, lluvioso mm. desde ayer Con grandes inundaciones de todo tipo Y bueno, eh, ese, es lo que pasa con el tiempo, ¿no? Que de pronto tenemos una sequía pavorosa y de pronto tenemos, no hay agua y de pronto tenemos mucha agua en el cielo. ¿El, el, el tiempo, eh, la lluvia, eh, la temperatura sorprende como sorprenden algunos resultados electorales? ¿Te parece? Pregunto. Acá se ha producido un terremoto, acá se ha producido un tsunami, de alguna manera esto es así. El, el tsunami se produjo. Ninguna eh, de las encuestas que había ubicaba al que ganó la última elección, la del domingo pasado. Nunca lo ubicó nadie en torno a los 30 puntos. La más optimista le daba 23, 24. La más pesimista le daba 12 O sea, fallaron todas las encuestas y todos los pronósticos. En los focus groups también se hablaba, pero no, no nadie, nadie lo preveía. Y esto que te digo, Jorge, de un tsunami es justamente porque eh, esto repercutió también en toda la estructura económica e institucional argentina. Te digo institucional porque... En este momento tenemos, como ustedes pueden observar, a un presidente y a un vicepresidente totalmente ausentes. El presidente viajando no se sabe por dónde, la vice refugiada en Calafate ahora parece que ha vuelto y el único que está actuando en un doble rol de candidato, ministro de economía y virtual presidente, virtual ejecutivo del gobierno argentino es Massa donde está peludeando, como diríamos en la carretera, totalmente barrosa y, y muy peligrosa, por cierto. Ustedes lo habrán observado en las encuestas, está desplegando una actividad impresionante, Masa, pero lo que es la, la realidad es que acá hubo una sorpresa enorme. Nadie esperaba, ninguna de las encuestas esperaba un resultado como este. ¿No es así, Jorge? Sí, sí. Este, me parece que lo que se quedó, la, se quedaron las encuestas cortas, fue en poder comprobar lo tan harta que estaba la gente. Absolutamente. Y me suena, sí, sí, y sí, me sí. suena más como un voto castigo que como un voto eh, de conciencia, ¿no? Sí, eh, acá podrías ser, esto es lo que vos decís es absolutamente cierto, o sea que se plantea no solo en la Argentina sino en muchos países del mundo donde de pronto lo que lo llamamos acá el voto bronca o el voto castigo o el estamos cansados de alguna manera esto es así mira eh, pero si uno quisiera rastrear muy rápidamente en las causas por las cuales ha emergido este tipo eh Algo así es un hombre que propuso algo así como patear el hormiguero, como para desterrar creencias que hasta ese momento estaban inquistadas y decir algo totalmente distinto. Y mira, eh, si vos tomás en cuenta las cifras de la pobreza o la indigencia en la Argentina, que no son un mero número estadístico, son millones de familias, Jorge, que no tienen nada para perder y que perdido por perdido, tal vez crean que en mi ley podía ser una salida, algo diferente. Y cuando escuchan, esto es interesante, cuando escuchan que le dicen, bueno, pero este señor puede ser algo peligroso, provocar algo peor, te miran y te dicen con cara de, con cara de póker, peor que lo que está pasando ahora, ¿qué me puede pasar? Pero no solo se explica lo de o, o intentan explicar los analistas de opinión Jorge el, este triunfo de, de este triunfo relativo porque son primarias obviamente de Milei sino que también no solo participa de los sectores más vulnerables paradójicamente curiosamente así como Milei ganó en los barrios más pobres donde el peronismo era voto cantado también ganó ganó en 16 de las 24 provincias, ganó en partidos de la provincia, de la, del conurbano bonaerense con pobres a, a rajatabla y con ricos a rajatabla. Y cosechó Jorge una una adición, una adición yo te diría policlasista, pero con un fuerte aporte de los jóvenes, muchos de estos jóvenes de clase media acomodada. Es que es una franja que vive una realidad muy diferente, pero que sobre todo, Jorge, ve el futuro con absoluto pesimismo, con desesperanza de ver que, que su futuro de pronto está mucho más afuera del país que adentro. La cantidad de jóvenes que se han ido, ya lo hemos hablado reiteradamente, eh, es importante. Y no se ve posibilidad de progreso en la Argentina. Y vos sabés que hay un tema adicional Sabes que alguien que quiere alquilar un departamento, un monoambiente, lo que fuere, no hay? Porque una terrible ley de alquileres ha suspendido prácticamente todos los contratos por la, las condiciones tan horribles que ha puesto. ¿Me escuchaste, cierto? Sí, sí, te estoy escuchando, Pablo. Eh, el asunto es el cómo, ¿no? ...porque a mí, eh, ayer ayer lo decía también en la conversación con el contador Raúl Castro... Eh, ...me sorprendió la actitud de Milei en su con, primera conferencia de prensa... ...cuando yo pensé que iba a salir a, a pacificar el país... ...a bajar los decibeles... A, ...a decir que en definitiva entre todos es que se puede salir de esta situación y no con ese con esa actitud tan tan histérica y tan agresiva que en cada frase a alguien descalificaba entonces me pareció como que, país, el, como, que el, como, que, como que el país como como el país está eh, en incendio y en vez de traer baldes con agua traía baldes con nafta entonces realmente me, me a mí me, me desorientó totalmente me desorientó Y tu, tu desorientación no es la única, Jorge. Vos sabés qué curioso, porque hasta el momento de la elección, y hasta el momento de esa co primera conferencia, eh, Millet pint, pint, eh, pintaba ese, esa figura eh, rupturista, agresiva, casi, casi muy, muy histérico. Eh, pero de pronto, ¿vos sabés lo que ocurrió?, ...en eh, lunes y martes... Hizo, ...me estás escuchando, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, sí, claro, Pablo. Eh, eh, hizo una, un raid este hombre... ...que tiene una vitalidad de hierro, evidentemente... ...hizo un raid por todos los medios audiovisuales... ...o sea, no había televisora o radio... ...donde él no estuviera personalmente... Eh, haciendo una recorrida y diciendo siempre las mismas cosas pero este aquí que el lunes el lunes y el martes en los espacios que yo pude verlo por lo menos presentó un look una, una, un lenguaje corporal un lenguaje gestual <coughs> mucho menos eh, agresivo mucho me pero muchísimo menos agresivo respondía con monosílabos dejaba hablar y no interrumpía era para, para nada el milé que conocimos y era la antítesis justamente del conocido. Pero este aquí, que el miércoles, el miércoles, bien digo, en una audición de Canal 13 eh, a dos voces, <coughs> se desató de, el nuevo, eh, de nuevo el milé que conocimos, el que se enojaba, el que se histerizaba, el que eh, despotricaba y no dejaba hablar y sobre todo el que de alguna manera también motorizaba eh, una reacción contra la prensa y contra el periodismo, diciendo que el periodismo lo, lo perseguía. Y esto tiene que ver también, Jorge, con la actitud... Eh, ellos tienen, aparentemente, mire, y tienen un, un ejército de trolls y de, y de eh, gente en las redes, que cargan pero furibundamente contra el periodismo, sobre todo el periodismo que no habla bien de él bueno, prácticamente no hay ninguno que hable bien de él pero de alguna manera eh, esto está mostrando lo que vos decís también un, un hombre que se exalta en algunas cosas y que como alguien dice Jorge tiene muestra más expresiones e ideas que equipos, porque hasta ahora equipos concretos no ha mostrado ninguno ciertamente, Jorge bien y esta es una una un hecho ya consumado porque inclusive la, la, la encuesta de ayer le dio como 44 puntos sí no no pero espera espera eh, hay un eh, hay eh, él lo que la encuesta lo que dice es el techo que tiene uh -huh. él tiene un techo que puede dar mucho mucho mucho pero eh, acá tenés que recordar jorge que en octubre se produce la primera vuelta Si alguien no llega a 45 puntos, tiene que ir a un balotaje es decir, tiene, tiene que ir a una segunda vuelta que se va a producir en noviembre. Y siendo tres tercios, a mi criterio, yo no no no puedo asegurarlo, es improbable que entre los tres tercios él saque 44 puntos, 45 puntos, Y el resto, los dos partidos, tanto el peronismo como el Junto por el Cambio, saquen juntos 55 puntos. Y para eso, el, al no llegar a 45 puntos, eh, hay balotas. Y en el balotaje el, el dibujo es absolutamente distinto. Es decir, con todo, las probabilidades, las posibilidades que tiene este hombre de ser el futuro presidente argentino, son mayores que las que tiene Patricia Burrich y las que tiene de lejos Masa. O sea, acá hay otra, otro tema que es para analizar con tranquilidad de alguna manera, que es si eh, miramos las cosas en el hoy y aquí, en este momento, estamos asistiendo a algo que hemos hablado, Jorge. Creo que yo lo hablé contigo hace de estos mes y medio cuando eh, te comentaba que había escrito un artículo que se llamaba eh, Si no estaremos acercándonos al fin de una era y era la era del, del populismo y esto es muy muy posible que esto suceda no nadie puede asegurar nada pero es posible que esto suceda eh, que eh, estemos enfrentándonos avisorando el fin esperemos que así sea de los gobiernos populistas de la, del gobierno kirchnerista populista de la Argentina ciertamente ahora Pablo, este, esta semana vino Macri acá y anduvo dragoneando con Milley Eso, ¿Cómo? Que estuvo Macri aquí en Uruguay y estuvo dragoneando sí. con Miley. Sí, sí, él es el único que habla de, de, de la oposición, el único que habla eh, y, y hace este tipo de acercamientos es Macri. Pero definitivamente lo que va a haber es, es la realidad es que hay una, una la puja electoral se va a dar entre Juntos por el Cambio y Miley, y de pronto, después de la elección, y ver qué pasa es muy posible que haya un gran acercamiento. Pero mientras tanto, la, la puja en octubre va a estar. Esto es, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Qué querés que te diga? A mí me parece que eh, la ola Miley va, va, va a ser tremenda. Me no, parece, no, es me que, que va a ser tremenda. Diga, Jorge, en términos de probabilidades, si uno hiciera un, un, un análisis matemático... El 31 o 32% que sacó mi ley de la, de la elección pre, del domingo pasado a, le da un pasaporte de mucha mayor probabilidad que al resto. Y uh -huh. hay otra con conclusión que se puede dar acá, Jorge, que es... Eh, el Eso lo hablamos también nosotros en Reiteradas Oportunidades entre vos y yo. Eh, el daño autoinfligido que se, produ se generó junto por el cambio al agredirse entre ellos sin mirar el afuera. Esto fue una, una campaña increíblemente desastrosa que no le hizo ningún bien a ellos y que es uno de los factores coadyuvantes para que no haya nadie en el horizonte para mucha gente, ni incluso, junto por el cambio, que pueda ser alternativa para el kirchnerismo, en cuyo caso, como el kirchnerismo estaba en, un, en una época de total declinación, la gente optó por votar por mi ley. Bueno, Pablo, este, vamos redondeando esta conversación y vamos a dejar este, todas las posibilidades abiertas como para ir deshojando la margarita de aquí hasta octubre y, y ver, ver qué pasa. Y, ¿Sí? y te quería agregar algo, Jorge, mm -hmm. que es interesante saber, ¿no? Eh, Cómo se está dando en este momento, en, en, en el, esta parte del mundo, en el Sudamérica, los gobiernos, porque de pronto vinieron una serie de gobiernos de centro izquierda, Fernández en la Argentina, Petro en Colombia, eh, Boric en, en Chile, y todos estos gobiernos, todos estos regímenes de centro izquierda están tecleando y están con problemas serios de gobernabilidad o incluso propio de elecciones. Y eh, el otro día escuché Por eso eh, hay un, un dato que es interesante. Escuché al último preside al electo presidente de Paraguay que me hizo acordar mucho a la calle. Es muy amigo de la calle, un muchacho de menos de 50 años, Peña, que da una imagen justamente eh, razonable, eh, sensata, muy muy al estilo de la calle, que permite visorar en este sentido que en materia del del espectro ideológico del, de, de Latinoamérica, eh, si bien estaba teñido hasta hace pocos años de un viraje hacia entre izquierda, de pronto rápidamente ese viraje cómo se va eh, desfigurando, desviando hacia otros regímenes, ya sea... Por vocación de las sociedades o por errores de los gobiernos de centro izquierda, por ejemplo, como el que tiene Petro en Colombia o los problemas que tiene López Obrador en México, ciertamente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y mientras tanto, incólume la democracia uruguaya que mantiene siempre su tradición. Trataremos de seguir así en este paísito, <risa> aferrados a nuestra querida democracia. La verdad que es sí. Una que mm. Es una maravilla, que es una maravilla. Pablo, te mando un, buen, un gran abrazo, un buen fin de semana para ti. Un abrazo para, para vos, para tu gente y mm. para todos los amigos uruguayos. Muy amable. Hasta la próxima. chau chau abrazo. Chau. Frecuencia abierta.